un mes llevaba José sin trabajar y de aquí para allá le despedían con frases de misericordia y vagas promesas iba de puerta en puerta mendigando trabajo como mendigaría limosna para regresar a la noche de semblante osco y ceño fruncido y contestar a la pregunta que le hacía siempre su esposa con un movimiento de hombros siempre idéntico que quería decir no Todavía no.